Como bien sabrás comentarte que busca Uscal Música, también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. En el mismo dial, el 100.8 Berriozari-Ratia, también entre las 20 21 horas, 8 9 de la tarde, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y en cuanto a concluye el programa cada jueves...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 Y en twitter.com barra euskalmusica.fm Además tenemos eh, página en Instagram Donde subimos eh, todas las fotos Con los grupos y solistas que se pasan por aquí por Euskal Música A presentar sus trabajos discográficos La última de ellas fue Natalie Que estuvo por aquí por el programa Euskal Música el pasado jueves Y estuvo en el Bar Garasi el pasado sábado Para presentar su primer trabajo discográfico En el programa de hoy jueves 21 en directo, sábado 23, domingo 24 de marzo del 2019 en Redifusión tenemos varias novedades, lo nuevo de potro Potrotaño, también sonará lo nuevo de Urch, lo nuevo de L.P. Loyán Anclón Enclana y lo nuevo de la formación Culto Cultivo. Además, por supuesto, de más música. ...todo ello durante estos próximos 60 minutos... ...todo ello de 20 a 21 horas... ...de 8 a 9 el tarde... ...en el 100.8 Berrio Zari ratia ...pero antes de empezar con la formación Potrotáneo... ...hablamos de los Berriozartarras Marea... ...que en 48 horas... ...han vendido todas las entradas... ...para el concierto del 1 de junio en la Ciudadela... ...pero hoy jueves se han puesto a la venta... ...las nuevas entradas... Para el nuevo festival, el 14 de diciembre, en el pabellón Navarra Arena. Así que nueva fecha para disfrutar del nuevo trabajo discográfico de los Berrios Artarras Marea. El 14 de diciembre, en el Navarra Arena. Desde hoy a las 10 de la mañana, las entradas a la venta en la página web de la banda losmarea.com. Dicho esto, vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con la banda Potrotanio una banda que surgió en los 80 en Ordicia, Guipúzcoa La discográfica comienza en 1987 con una maqueta En 1991 llegaría Muerte al Violador Tres años más, más tarde, en el 94, Potrotanio Y en 2002, la verdad, comienza aquí Ahora, en 2019, regresan con nuevo trabajo de estudio El álbum de Invasión de él Te extraemos los temas, tanto la la quería de chantsu askatu con estos dos temas de la formación Potrotanio comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música Pues ahí estaban sonando los de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de la formación Potrotanio, una banda que surgió en los 80 en Ordicia. Los temas... Tanto la quería y al Chasu Ascatú dentro del álbum de Invasión. Nos vamos ahora con una maqueta. Nos vamos con Estate Alerta, un grupo de punk melódico de Abadiño creado a principios del 2016 con muchas ganas de tocar y al mismo tiempo reivindicar las injusticias de este mundo. El disco de esta banda de Abadiño, Estate Alerta, ya está en la calle y el trío ha decidido ponerlo en Instagram en su canal de YouTube para que toda la gente que lo desee lo pueda escuchar Y descargar primera maqueta primer trabajo para esta formación de abadiño estate alerta de él te extraemos los temas la purga y prest y Press, dos de los temas incluidos En el primer trabajo, la primera maqueta de esta formación está Te Alerta, un grupo de punk melódico de Abadiño creado a principios del 2016 y que ahora, en 2019, ha decidido poner esta maqueta en streaming en su canal de YouTube para que la gente lo pueda descargar y escuchar gratuitamente. Una banda importante ahora en el paronao musical de Euskal Herria, Urts, grupo de pop rock y metal surgido en Pasaya. Tuvo una primera encarnación exitosa entre 1988 y 2003. Tras esa etapa se disolvió, pero sus miembros volvieron a emerger una década después, en 2013 con el disco Astiro y ahora en su reciente álbum Sabaldú Ateac, autoeditado por la banda. El cantante Xavier Camarero ha renovado por completo la formación, cambiando a sus tres viejos amigos que no podían aguantar el... Tirón debido a las ocupaciones personales de la edad por tres músicos profesionales, entre ellos el baterista de Corronchi, Ander Hurtado de Saracho. La formación Urch defenderá su octavo y nuevo álbum zabaldu Ateac, un listado de pop-rock, melódico y sin metalizar, a Logatibu o Ken Saspi. El álbum zabaldu Ateac de él Textraemos, te Eguski Tambero y Argya. Eta Zaliko dugu Urainkoz argiak Zaliko kali El regreso esperado de esta formación, el regreso esperado de esta banda de pop rock melódico que regresa al panorama musical con este álbum, Sabal Duateac, ahí estaban los temas, Egusquitán, Vero y Arguía. Y ahora nos vamos con otra novedad, con Joseba Ponce, Tedut y Curalla que ha creado un clan de ciones para publicar su primer disco en solitario, J.P. loyan Clonen Clan A, un disco en el que además de tocar todos los instrumentos, apuesta por las melodías y se acerca a un pop oscuro alejándose del sonido punk y hardcore realizado en sus bandas anteriores. Un disco en el cual los teclados y sintetizadores tienen un espacio relevante en temas como Profanasio a y a lo largo de todo este primer trabajo del señor Joseba Ponce. Primer trabajo. Para este señor Josea Ponce, Dud y Kuraya, ellos J Tapeloyan, Clon Inclana y del álbum de este primer trabajo te extraemos Beldurra y Secretua. la música que nos trae Joseba Ponce de Dud y Kuralla que ha creado pues un clan de ciones para publicar este primer trabajo en solitario J Peloyan Clon en Claná un álbum eh, interesante donde los teclados y sintetizadores tienen un espacio importante en este álbum. Ahí estaban sonando los temas Y, y otra de las novedades importantes nos llega desde el sello Vagaviga, nos llega desde la formación Culto Cultivo, banda de Irún que se formó en 2008 para impulsar y cantar su rap riggi en conciertos. P.E.K.A., Samu, Seta y Almar son los cultivadores cultivo. Y en 2008 editaron la maqueta 7 días. En diciembre del 2013 autogestionaron Ahora o Nunca. La maceta llegó en 2016. Dos años más tarde subieron al Digital 17 temas que ahora se editan En formato CD La Esencia. Durante estos años la banda ha puesto su guinda a muchas noches raperas, Barcelona, a Coruña, Alicante, Madrid, Jaida innumerables conciertos Raprigue para supervir y acelerar a la gente. Culto cultivo en su tercer disco La Esencia sigue la escena musical de anteriores discos a las letras rapiadas que le ponen muy a menudo bases rigi. Nos quedamos con dos de los temas incluidos de este Nuevo trabajo discográfico, tercer trabajo para la formación Culto Cultivo, el álbum titulado La Esencia. Yeah.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 multimultbara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 Es una mierda, pero lo quiero decir Solo lo hago pa' que un día trabaje pa' mí. Joder que sí, acá vamos a hacerlo, prim, el que la sigue la consigue nos dijo la street. Muchas gracias a todos los que estáis ahí por subir el puño y codo cuando piga el micro, ositedes oh, un pushy mucho jacuzzi, nadie te quiere el ghetto y chusi, chusimacusi sube la música. Ya no te tienen respeto. Oshi, te des un pushy mucho jacuzzi, nadie te quiere en el ghetto y chusi, no oh, chusimacusi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 de Irún, que ya comemos dos con una lata de atún, son muy guapas por el Insta, sea que le damos al zoom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 Culto cultivo con style en la casa Y tu nombre se me ha olvidao yo Ya no sé, ya no sé que me pasa Estoy fumando demasiado Yau yau Culto cultivo con style en la casa Y tu nombre se me ha olvidado Chao, chao Israel ha bombardeado de en gaza hasta pocos minutos antes de la tregua Una tregua de doce horas Son las peores inundaciones desde el año 2003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 La música por religión No tengo la solución No de corazón Yo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 clandestinas porque Amir perdió la vida explotado por diná sufrimiento provocado de Israel a Palestina niños perdidos que lo intentan y no huyen les maltratan amenazan obligan y prostituyen con 8 años algunos ya son soldados sin familia sin dignidad solo y abandonados a diarrea atentados provocados por estados que han estado abusando del sistema que han creado por los pobres por el paro y la gente de nuestro lado la canción se quedará en el corazón del que siempre ha luchado se va a acabar el mundo y miente la tierra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 armas Pues ahí estaba sonando la formación de Irún, la formación culto-cultivo con este su tercer trabajo discográfico La Esencia, ahí estaban sonando los temas como y se va a acabar el mundo y nosotros que vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 21 de marzo en directo, sábado 23, domingo 24 de marzo en redifusión, en repetición hemos escuchado lo nuevo de Potrotainio con los temas Tanto la quería y al Chasu Ascatu dentro de su álbum de Invasión, también a la formación Estate Alerta con esa maqueta también hemos escuchado a Urch o el nuevo proyecto musical de Joseba Ponce de Dud y Kuraya, con ese su primer disco en solitario de J.P. Lojan, Clonen Clana y la música desde Irún, la música de Culto Cultivo, con ese su tercer trabajo discográfico la esencia, ahí estaban sonando los temas como y se va a acabar el mundo. Y te vamos a decir adiós con la formación Uncha, con lo que es su segundo trabajo de estudio, titulado Simela, más concretamente lo que vamos a escuchar los temas Imagina y el Sencillo, La Sai, La Sai con ellos, con Uncha, te decimos adiós. Recuerda, dentro de siete días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Uscarria y sabes, cada jueves, cada fin de semana durante 60 minutos, durante una hora de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Hasta entonces, hasta la semana que viene. Saludos, agur. Zerra alkituko